Éxodo capítulo 20 Éxodo capítulo 20 Primer mandamiento nos enseña, ¿se acuerda? A quién adorar El segundo mandamiento nos enseña Cómo adorarlo El cuarto mandamiento nos enseña el día que Él estableció para su adoración exclusiva. Vamos a leer desde el versículo 8, Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra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 el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día por tanto que Oba bendijo el día de reposo y lo santificó hemos estado viendo durante dos miércoles pasados acerca del día de reposo y vimos que este mandamiento es parte de la ley moral Eso quiere decir que la ley moral no fue abolida, la ley moral sigue ¿qué? vigente, por tanto el día de reposo sigue estando ¿qué? vigente, eso ya lo hemos estado desarrollando y lo hemos visto, eso fue el primer miércoles, el segundo miércoles estuvimos viendo por qué hay que guardarlo y las razones que nos da la Biblia para santificar y guardar ese día. Hoy vamos a ver por qué fue pasado el día de reposo, el sábado judío al domingo cristiano. Hoy vamos a ver ese cambio. Ustedes saben que el mundo cristiano celebra el domingo. Nosotros lo conocemos como el día del Señor. Así lo marca la Biblia y así lo dice la Escritura. Entonces, ¿por qué cambió el sábado? al domingo entonces lo primero que quiero decirles vaya a Marcos capítulo 2 Marcos en el capítulo 2 versículo 2 28, damos el 27 y el 28, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo, por tanto el hijo del hombre es señor aún del día de reposo, ¿quién es el señor del día de reposo?, ¿Quién es el Señor del día de reposo? Cristo. El Hijo del Hombre es Cristo. Por tanto, dice, Él también es Señor del día de reposo. Él es Señor tuyo. Amén. Y Él es Señor del día de reposo. O sea, que Él ordena. Entonces, como Él es el Señor del día de reposo, ¿ustedes creen que la iglesia... Tuvo la autoridad para cambiarlo de sábado a domingo. Nuestros enemigos dicen, los que guardan el sábado, porque dicen que nosotros tenemos la señal de la bestia. Así dicen algunos grupos religiosos, que los cristianos que guardamos el domingo, tenemos la señal de la bestia encima. Bueno, ellos dicen que ya estamos perdidos, porque de acuerdo a Apocalipsis 14, los que tienen la marca de la bestia fueron echados al infierno de fuego, y ellos piensan que los que guardan el domingo tienen la marca de la bestia, bueno, exageran en su posición, gracias a Dios no es así tampoco, pero la iglesia no tuvo potestad de cambiar el día, porque el Señor es Cristo, si Él es el Señor ¿quién fue el que estableció ese cambio? Si Él es el Señor, ¿quién era el único que podía establecer el cambio? Cristo, nadie más. ¿Cómo vino ese cambio? Mire hermanos, de acuerdo a las Escrituras, Jesús resucitó un domingo. Miremos un versículo en el Salmo 118. Salmo 118. Y vamos a empezar a ver algunas cosas importantes. El versículo 24. Ahí dice, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. La pregunta es, ¿de qué día se está refiriendo? Vamos a leer antes y vamos a leer después. ¿Listo? Versículo 21. Bueno, 20, 20, 20. Esta es puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. ¿Quién es la puerta, se acuerdan Juan Díaz dice que Jesús es La puerta. Y por esa puerta iban a entrar las ovejas aquí lo llama los justos versículo 21 te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación quién es nuestra salvación cristo ahí yo creo que usted y yo no discutimos cristo es el salvador en cristo está la salvación acabamos de cantar una canción que dice, en Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Solamente en Cristo, solamente en Él. Solo hay salvación en Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. Versículo 22 la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo de acuerdo al Nuevo Testamento ¿cuál es la piedra que desecharon los edificadores? Cristo o sea que todo el Salmo 18 ¿de quién está hablando? de Cristo la Biblia o más bien Jesús después de la resurrección se le apareció a los discípulos y les dijo que de él hablaba la escritura y de él hablaban los salmos, este salmo habla exclusivamente de quién de Cristo versículo 23 de parte de Jehová sexto y es cosa maravillosa a nuestros ojos, este es el día que hizo Jehová nos gozaremos y alegraremos en él y el versículo 25 dice, oh Jehová sálvanos ahora ahora te ruego, te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Esta palabra prosperar no es aquí financieramente, ¿no? Es del alma, la prosperidad que viene por la salvación a cada uno de nosotros. O sea, que todo el contexto de los versículos que hemos leído está hablando de qué? De la salvación que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Muchos de los comentarios públicos, y no de ahora, si no los comentaristas antiguos Desde San Ignacio hasta estos días Ellos han dicho Que este día estaba hablando Del día del Señor Del día en que nosotros hacemos memoria De la obra de Cristo Ese día que Dios creó Para gozarnos y alegrarnos en Él Es el día en que la iglesia se reúne para hacer Memoria de la obra de Cristo ¿A qué venimos un domingo? si sí, exaltamos a Dios le damos la gloria de vida a su nombre pero además de eso venimos y hacemos memoria de la obra que él hizo en la cruz del calvario de su resurrección gloriosa y poderosa de la salvación tan grande que nos ha dado y nosotros nos gozamos por la obra de Cristo nos alegramos en él y cuando lo hacemos el domingo entonces muchos de los comentaristas bíblicos más antiguos desde el siglo II hasta nuestros días, dicen que este versículo se está refiriendo al día domingo, que nosotros conocemos en el Apocalipsis 1.10 como el día del Señor. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, dice Juan, ¿por qué se llama el día del Señor?, Porque es el día en que Cristo resucitó. Miremos, por favor. Juan 20. Juan 20. Jesús resucitó el primer día de la semana. Juan ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Y ese día se le manifestó a los discípulos. En el versículo 26. Bueno, le damos primero el 19, ¿ok? Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Siendo el primer día de la semana, se les apareció el Señor mismo a los apóstoles. ¿Por qué no se les apareció otro día? ¿Por qué tuvo que ser el domingo exclusivamente? Ya les explico, versículo 26 del mismo capítulo 20 ocho días después o sea, el versículo 19 fue un domingo ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y le dijo paz a vosotros la expresión ocho días después ¿qué significa? hoy en miércoles Y yo digo, en ocho días nos vemos. ¿A qué me estoy refiriendo? al otro miércoles. Estamos domingo. Se aparece Jesús. Ocho días después de se apareció. ¿Cuándo fue? Un domingo. San Agustín vivió en el siglo IV después de Cristo. San Innocencio y San Isidoro, los padres de la Iglesia, dicen que fijar el día de reposo evangélico a la autoridad apostólica. O sea, primero nosotros tenemos que decir, bueno, Cristo resucitó el domingo. Y ya le voy a decir todo lo que significa eso. Porque el sábado tenía un propósito y porque el domingo tenía otro propósito. ¿Y por qué hoy el que está vigente es el domingo? Pero podemos decir que ese día debe apartarse para la adoración divina porque los apóstoles lo hicieron y porque fue el día en que Cristo se apareció a ellos para mostrarles su gloria y para darles a entender que el día de reposo judaico iba a ser cambiado por el domingo cristiano era el día en que ellos iban a celebrar el sello de la victoria de la salvación que fue el día que Cristo resucitó acuérdense hermanos nosotros podemos creer que Cristo murió en la cruz pero si no creemos que resucitó, nuestro creer es en vano, porque confesaremos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Cristo se aparece a los discípulos un domingo, dándoles a entender que era el día que habían de guardar. ¿Será que los apóstoles entendieron eso? ¿Será que la iglesia de aquel tiempo lo entendió? ¿Por qué la iglesia se reunía el domingo y no el sábado? Miremos y verás que la iglesia del Nuevo Testamento se reunía el domingo. Hechos 20. Versículo 7 El primer día de la semana Reunido a los discípulos para partir el pan Pablo les enseñaba ¿Qué día se reunieron? ¿Y quiénes estaban reunidos? Ahí dice, los discípulos el primer día de la semana reunido los discípulos, ¿y a quiénes se le llamaban los discípulos? A los a los cristianos. O sea, los cristianos se reunían en el primer día de la semana, ¿y para qué se reunían? Para partir el pan. ¿Qué significa partir el pan? Hacer memoria de la obra de Cristo cuando partimos el pan en la cena. ¿Se acuerda qué memoria hacemos? Que el cuerpo de Cristo fue molido por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y cuando bebemos la copa, ¿qué estamos recordándonos? Que su sangre fue derramada para remisión de los pecados. cuando hicieron memoria los discípulos de eso? El primer día de la semana. O sea, ellos se reunían para hacer memoria de la obra de Cristo y Y para recibir la palabra. ¿Y quién les estaba enseñando? El apóstol Pablo. Era el día de reunión de la iglesia. O sea que esto tiene autoridad apostólica. Esto no tiene autoridad nuestra. Muchos dicen que el primer día de la semana fue establecido en el siglo IV. No, mire desde la Biblia. Estamos viendo que la iglesia se reunía el domingo. Primera de Corintios 16. ¿Qué? Están hechos romanos, ahora Primera de Corintios 16. Primera de Corintios 16, versículo 2. Cada primer día de la semana, dice así. Cada primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? Domingo. Cada uno de vosotros ponga parte algo según haya prosperado guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Se había estipulado que los gentiles iban a ayudar a los judíos que estaban pasando algunas necesidades. Y ellos iban a recoger una misericorde Y Pablo le dice a la iglesia que tenían que recoger la cuandra. El primer día de la semana. El día de recoger las ofrendas es el domingo. Después les enseño un poquito cómo salieron las reuniones de la de mitad de semana, pero esto esto no existía. La reunión de los miércoles o de los viernes que hacen en algunas iglesias no existían. Y no es que yo no tuvieran actividades, porque ellos enseñaban al pueblo, en las casas, en el templo. Si habían actividades en la semana, pero por lo general en el día de reunión cristiano era solamente el domingo. Hoy en día se inventó el miércoles, ¿por qué? Porque como hay cristianos trabajando los domingos, no debería haberlos. No debería haberlos nosotros deberíamos de alguna manera honrar a Cristo el Señor venir y reunirnos como iglesia pero se inventó el miércoles para los cristianos que no puedan venir el domingo estar el miércoles bueno ya no creo que con eso que ya lleva muchos años podamos luchar pero lo que sí quiero recalcar es algo el día de reunión de la iglesia es el domingo el día para recoger las ofrendas es el domingo el día para partir el pan o para celebrar la cena del Señor, que este domingo hay que hacerlo, es el domingo, el día para recibir la palabra, como iglesia, juntos y unánimes, es el domingo, todos los días ellos predicaban a Cristo por las casas, sí, pero el domingo era que se reunía, ¿qué? el cuerpo, la iglesia, o sea que yo veo, que esto tiene autoridad apostólica, Cuando hablo de apostólica, no estoy hablando de los apostolistas que hay ahorita. Ni en los que se han levantado a través de las épocas, sino de los 12 que Cristo estableció para ser testigos de su resurrección. A los 12 apóstoles, ellos con su autoridad que Cristo les delegó para edificar la iglesia se reunían en domingo. O sea que de alguna manera vemos que fue el día que Cristo se manifestó a los apóstoles, dándoles a entender que el domingo era un día especial, lo que Juan reconoció como el día del Señor en Apocalipsis. Vemos que la iglesia se reunía el primer día de la semana, ellos cesaban sus actividades para dedicarlo a la adoración y a la memoria de Cristo. Hermanos, si nosotros hacemos memoria de lo que Cristo hizo, eso no nos llena de gratitud y tenemos que adorarlo, eso no nos lleva a adorarlo, saber que usted y yo estábamos perdidos, íbamos camino al infierno, pero que Cristo murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados y para presentarnos perfectos y justos delante del Padre y salvarnos de la ira que viene, eso no nos lleva a adorarlo, a exaltarlo, magnificarlo. Entonces ya vemos dos puntos importantes, la manifestación de Cristo el día domingo a los apóstoles, la celebración que hacían los cristianos el día domingo. Entonces, esto lo vemos en la Biblia. Pero quiero que miremos un poquito la historia de la iglesia. ¿Será que cuando se empezó a celebrar estas reuniones? ¿Será que se empezó a celebrar en el siglo IV, como dicen algunos? ¿Por qué dicen algunos que se que eso fue instituido en el siglo IV? Porque en el siglo IV el emperador de aquella época del imperio romano se llamaba Constantino. Constantino se convirtió en el Señor, él dice que él vio una visión en el cielo donde vio una cruz y escuchó una voz que le dijo por esta señal vencerás y era todo su ejército, sus escudos y su ropa tenían la cruz, fue a la guerra y venció según él se convirtió y estableció el cristianismo como la religión oficial del imperio Antes el que se hacía cristiano lo mataban, ahorita todos tenían que hacerse cristiano porque era qué, ley del imperio. Bueno esto empezó a corromper la iglesia de una manera terrible, pero como la iglesia acostumbraba a reunirse el domingo, ya Constantino lo oficializa y dice que por ley no se podía trabajar el domingo. Hermanos mire hace años un domingo no se trabajaba, nadie trabajaba, ahora es tal que una persona, del gobierno dice listo, quebrantemos la palabra, no nos importa ya Dios, porque eso es lo que han hecho nuestras leyes, nuestros gobernantes y todo, no tienen en cuenta a Dios para nada, ya no nos acordamos del día de reposo para santificarlo como dice la Biblia, pero listo quebrantémoslo, permitimos que trabajen los domingos, pero las empresas que tengan gente trabajando le van a pagar el doble. Porque es el día que ellos deberían de estar descansando. Y como hoy en día estamos viviendo en un sistema monetario capitalista, entonces no importa quebrantar la palabra, no importa que sea el día del Señor, hay que trabajar, porque me lo pagan doble alguna pregunta, hermano, ¿será que Dios no es poderoso para sustentarnos? ¿Traemos el domingo o no trabajemos? Yo creo que Dios es poderoso para hacerlo. A Dios no le queda grande. El mundo vivió sin trabajar el domingo, pero como el mundo se ha ido corrompiendo, y yo les decía a ustedes, mire, el cuarto mandamiento es parte de la ley moral, como ya la gente no guarda el domingo cada vez el mundo está más corrompido ¿por qué? porque la gente se priva de escuchar la palabra ¿qué hace la palabra? nos santifica nos limpia y el mundo cada vez más malo ¿no tendrá esto que ver porque no se guarda el día de reposo? ¿porque ya no se santifica para Dios? ¿porque ya no hacemos memoria de la obra de Cristo? yo creo que esto tiene mucho que ver Quiero leer algo que tengo aquí en una guía, la iglesia primitiva tuvo el día del Señor que ahora observamos en gran estima, fue gran distintivo de su religión el observar este día, San Ignacio, usted siempre que vaya a leer los libros de historia, va a encontrar que los hombres, o lo que nosotros conocemos como los padres de la iglesia, siempre se les llamó, San Pablo, San Pedro, Santiago, San Tomás, Santo Tan. ¿Se acuerda? San Ignacio El padre más antiguo, quien vivió en tiempo del apóstol Juan. O sea, San Ignacio alcanzó a conocer a Juan. El apóstol tiene estas palabras, en uno de los escritos dice, que todos los que aman a Cristo, mantengan santo el primer día de la semana, el día del Señor, este día ha sido observado por la iglesia de Cristo, imagínese lo que él dice, un hombre que conoció al apóstol Juan, el padre más antiguo, dice que el día de semana, el primer día de la semana, el día del Señor, sea de gran estima, los creyentes lo tengamos como gran valor pero hermanos miren yo veo que ya este día no se estima sale un paseo y la gente se va ve hermano y por qué no viniste al culto el domingo no porque me salió un paseo y me fui será que estimamos el día del señor ve ¿por qué no viniste el domingo no, porque es que el vecino me puso música toda la noche, no pude dormir. Y me quedé dormido. ¿Por qué el domingo que pone música toda la noche? Temprano, para ir el lunes a trabajar. ¿Éste más estima el trabajo? ¿Quién sabe? ¿Usted se puede comprometer de lunes a sábado en los horarios de trabajo para hacer cosas? Si ¿Sí uno que no se puede comprometer y porque nos comprometemos el día al Señor será que estimamos tanto nuestro trabajo y no estimamos al Señor y a lo que él dice que este día sea de gran estima lo valoremos que sea el día para reunirnos como iglesia ha sido un día guardado desde los tiempos apostólicos desde los tiempos bíblicos quienes somos nosotros para cambiarlo ahora cómo nos dejamos llevar por la corriente de este mundo y si hay algo que la Biblia dice que nosotros ya no podemos dejarnos arrastrar por la corriente de este mundo que no podemos seguir los deseos de la carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos ya no podemos dejarnos arrastrar o sea si este mundo hermano quiere quebrantarlo allá ellos nosotros no Porque para nosotros este día tiene que ser de gran estima. Es el día que Cristo resucitó. Es el día que nosotros tenemos que hacer memoria. De la obra en la cruz. El día de celebrar. Juntamente con Cristo. Su victoria. Porque es importante. Este día. Porque creemos. Que el día. Sábado fue cambiado por el domingo. Mire cuando Dios. Dios culmina la creación lo corona con un día que es el día de reposo cuando Dios culmina la redención la termina con un día ¿cuál día? el domingo mire muchos de los predicadores lo han dicho hay más poder en la salvación de un alma que en la creación del mundo Dios como hizo el mundo de donde Dios sacó el mundo de acuerdo a la Biblia de donde Dios sacó el mundo por la fe entendemos se acuerdan en Hebreos 11 que de la nada que el mundo fue creado de qué de la nada yo hago una, una pregunta será que Dios es tan poderoso que pudo crear de la nada ¿Quién puede crear con la nada algo? Los científicos dicen que de la nada no se puede crear, ¿qué? Nada, pero Dios tiene tanto poder que de la nada creó todo, todo. Y Dios culmina su obra poderosa con el día de reposo. Hago una pregunta, ¿ustedes creen que hubo más poder en la redención que en la creación? Cuando el hombre peca, la Biblia dice que el hombre es menos que nada. ¿Sí se acuerdan? El Salmo 62, 9, mírenlo por favor. El Salmo 62, 9. Hebreos 11 dice que Dios creó el mundo de la nada. El Salmo 62, 9 presenta al hombre en la condición caída como menos que que nada por cierto vanidad son los hijos de los hombres mentira los hijos de varón pesándolos a todos igualmente en balanza serán menos que nada si ¿Sí lo dice la escritura o sea Dios de la nada hizo la creación Y redimió a los que éramos menos que nada. Entonces se necesita más poder para sacar algo de menos que nada que de la nada. ¿sí o no? Y Dios coronó la obra de redención con la resurrección de Cristo. Dios corona la creación, la creación con el día de reposo. Dios corona la redención con la resurrección. Por lo tanto nosotros creemos... ¿Qué es de más estima? ¿El día de la resurrección, que el fin de la creación? Mucho más gloriosa para los creyentes. En la creación nosotros tenemos vida por Adán. Porque Dios crea a Adán y de Adán nos desprendimos todos. Pero en la redención tenemos vida por ¿quién? Por Cristo. ¿No les parece más glorioso? ¿No les parece de más estima esto? la Biblia describe que la creación fue obra de los dedos de Dios la redención obra de su brazo o sea que hay más poder en la redención que en la creación en la creación Dios hace la creación y hace un, para, un paraíso terrenal por la redención tenemos una promesa de un paraíso que celestial Apocalipsis 3.7 yo sé que usted se acuerda tenemos una mejor herencia y una mejor promesa por estas razones creemos creemos que este es el día del Señor, el domingo. Nos gozaremos y nos las alegraremos en Él. Por eso creemos que los mismos principios que Dios estableció para el sábado judío, de tenerlo en grande estima, de venerarlo, de apartar nuestro pie, de hacer nuestra voluntad y caminar en la voluntad de Dios, tienen que ser importante para nosotros. El día domingo es... El día, por decirlo, no es el día de compras para ir a comprar remesas, sino el día de compras para la bendición del alma. Es el día de nuestra edificación como iglesia, como el día del Señor. Es el día, por decirlo de alguna manera, que Cristo le sirve el banquete a su esposa que es la iglesia. Es el día donde celebran, Juntos donde Dios nos alimenta con su bendita y santa palabra. Entonces, hermanos, haciendo resumen de estas cosas importantes. El día de reposo cristiano es el domingo. Y el mismo principio está establecido. Seis días trabajarás. Dios no quiere que nadie viva sin una vocación. Hay que trabajar. Mientras haya oportunidad de trabajar, hay que trabajar. Yo ayer les decía a los hermanos del instituto que cuando el mandamiento dice, no sé, el que no trabaje, no coma, no está hablando de todo el mundo. Está solamente hablando de los ociosos. Hay gente que no les gusta trabajar. Con eso ni siquiera hay que juntarnos. Pero hay gente que eventualmente se queda sin trabajo por cierta circunstancia en la vida. A ellos les gusta trabajar, llegará el momento... En que consigan trabajo. Dios nos muestra que Él quiere que nosotros tengamos una vocación. Pero hermano, tenemos la obligación de guardar el día de reposo para el Señor. Tenemos esa obligación. Seis días para nosotros. Seis días para conseguir lo que nosotros necesitamos. Los recursos para sostener a nuestra familia. Un día. Un día en el cual nos alimentamos para sostener nuestra alma. Y estamos seguros que eso es más importante. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Hermanos, miren, mucha gente cree que solo por el pan vivirá, pero van a morir y van a ir a pasar una eternidad apartados de Dios, destituidos de su gloria. No sólo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Yo creo que ahí lo vamos a dejar. El próximo miércoles, y si el Señor lo permite, vamos a continuar con el versículo. Te acordarás del día de reposo para santificarlo. El próximo miércoles vamos a ver cómo el cristiano tiene que santificar ese día como tiene que guardarlo que tiene que hacer en ese día para honrar y glorificar y adorar a nuestro Cristo amén Padre gracias te damos por tu bendición Padre gracias por concedernos por tu palabra entender que el domingo es el día que hizo el Señor Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Que así como dijo San Ignacio, que el primer día de la semana sea de gran estima para el creyente. Que lo amemos, que lo tengamos en respeto, Señor. Que nosotros consideremos que es importante para nuestro bienestar, Señor. Que tenemos que guardarlo porque es parte de los mandamientos de nuestro Señor. En su palabra. En Muchas gracias, Señor, por la iglesia, muchas gracias por enseñarle esta verdad tan preciosa, esta verdad tan grande, esta verdad tan gloriosa, Señor. Gracias, porque tú coronaste la creación con el día de reposo, pero coronaste la redención con un día más glorioso, con el día de la resurrección. Como dice la palabra y como lo llama la escritura, el día del Señor el día en que la iglesia se reunía para partir el pan el día en que la iglesia tenía comunión y el día en que la iglesia se reunía para tomar la palabra de Cristo que alimenta el alma Señor amado y que la purifica la limpia y la perfecciona Padre muchas gracias por esta bendición tan preciosa que tú nos has regalado en el nombre precioso de Jesús Amén Amén y amén